las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera escribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón primer programa de radio en tres arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Está tu reloj, Atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza. Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio entre Tres Arroyos dedicado al atletismo y al running. Hoy martes 18 de junio, programa número 12 de la tercera temporada. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica Diego Moyano, Diego Indy como cada martes y nuestros medios de comunicación son los siguientes, en Instagram, Estación Guión Bajo Maratón, en Facebook, Estación Maratón y nuestro número de WhatsApp, 2983531486. Medios de comunicación que están abiertos para cualquier inquietud, consulta o para sugerirnos temas para que compartamos en nuestros micrófonos. Te contamos que nos puedes escuchar como lo haces siempre por la FM 104.7 MHz y también por la página de la radio www.fmindyrock.com.ar Allí encontrarás noticias locales, programación y todo el trabajo cooperativo de la Indie Rock. También puedes escuchar la repetición de este programa los sábados a partir de las 14 horas. Saludamos a nuestros fieles oyentes, a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz que nos escuchan desde Junín de los Andes todos los martes y a Néstor desde Zapala. Te cuento que trajimos los siguientes temas para hoy. Tenemos alguna noticia de la elite argentina, se corrió la vuelta del vidriero, la 35ª edición y tenemos los principales resultados de dicha carrera. Un caso nuevo de doping que estaremos comentando... Eh, Ahí parece que tenemos un caso semanal y bueno, estaremos hablando un poco del, del caso que la semana pasada se dio a conocer. Vamos a estar eh, comunicados con un atleta tandilense, seguramente muy conocido por todos ustedes y por el, el ambiente atlético, Leonela Rodríguez, una, una corredora que ya tiene sus años, que tiene muchas batallas encima y está corriendo de distintas distancias. Vamos a estar hablando con ella y nos va a contar de su presente y de sus objetivos próximos. Y nos visita nuestro estudio, ya acá con nosotros, Maximiliano Di Marco, corredor de DM Running, siempre participando en los eventos locales y de la zona. Vamos a charlar un poco con él para que conozcamos sobre su trayectoria y los objetivos a futuro que tiene dentro de la actividad. Tenemos el calendario local y zonal y, como siempre, un poco de música para acompañar la información que les trajimos para hoy. Y así comenzamos hoy, martes 18 de junio, el programa número 12 de la tercera temporada de Estación Maratón por la Indie Rock. Música Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, el Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983 445 370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle. Agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina El manantial de donde se extrae Pureza del Valle Se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606 Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud Pureza del Valle, del manantial a su mesa Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti Tiene la línea más completa de productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados... Seriedad, responsabilidad y eficiencia Mensajería José Número de WhatsApp 2983-418-981 En Facebook José Luis Cifuentes Mensajería José 2983-418-981 Estación Maratón Estación Maratón Estación Maratón Estación Maratón Corre Continuamos en Estación Maratón ahora con nuestro invitado el día de hoy, Maximiliano Di Marco, un atleta que lo vemos siempre corriendo ahí adelante, casi siempre cerca de la punta y queremos conocerlo un poco más y que lo conozcan ustedes, que nos cuente un poco de, de su historia dentro de la actividad y cuáles son sus objetivos de aquí en adelante. Bueno, primero te quiero agradecer, Maxi, por venir a los estudios Estación Maratón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. No, gracias a vos. La verdad que bien, medio nervioso, ¿no? pero bien, la que bien. Bueno, mejor así. Con muchas cosas nerviosas. Acomodando los entrenamientos para poder venir sí, a, sí, acá olvidate, a Estación Maratón, así olvidate. que muchísimas gracias. No, no por nada. Eh, Maxi, hoy en día el running es es tu deporte. ¿Es 100% running o tenés alguna otra actividad? No, 100% running no. Eh, por ahí con el profe, con Diego Miranda, lo que por ahí eh, acoplamos es bicicleta. Ah. Eh, según el entrenamiento, según la carrera, eh, le vamos haciendo por ahí 4 días de running, 2 de bici, 5 de running, 1 de bici o por ahí todo running. Pero sí, ponle 100% running. Running 100%. Sí. ¿Y tenés, lo complementás con gimnasio? Con... No, no, no por lo, por los tiempos de trabajo que tengo. Entonces, claro. no. con Diego tratamos de ponerle en medio algún trabajo de fuerza, pero corriendo también corriendo también sí. o sea siempre eh, con, el, sí, sí. con con la corrida digamos dentro de la actividad que hace sí, sí, en ese sí. día sí. y pasaste anteriormente por otros deportes hace muchos años y sí, como gimnasio boxeo taekwondo fútbol pero desde que empecé a correr yo en el 2018 empecé a correr porque estaba excedido de peso calcula pesaba 89 kilos y estoy en 67 68 y Eh, nada que ver. Correr nunca me había gustado hasta que empecé y, y cuando conocí a Diego y empecé a correr en grupo. Claro. Que es otra cosa diferente. Y ¿qué te iba a decir? ¿Y corrías cuando empezaste, empezaste a correr solo? Solo, solo. Como te digo, más que nada por, por, por bajar de peso, más que por algo físico, no sé había que hacer y si sí, tenés ese, ese ese exceso de peso y Lo más fácil que es solo correr, claro. Lo sí. Sí. que lo que a mano. Lo que es más a mano para cualquiera. Uh -huh. me ponía música, se le a correr, me cuidaba la comida y empezó. A... Y, bueno, me contás que la, que la motivación fue bajar de peso. Tenías un periodo de inactividad, hacer algo, hacer algo. Hacer algo. <coughs> hacía más de 10 años que no hacía nada, ponele, <coughs> físico. Bueno, antes de seguir preguntando, pido perdón porque sí. voy a estar tosiendo porque vengo de, de un pequeño resfrío, así que pido disculpas de antemano. Esa fue la motivación y ¿cuánto te llevó hasta que te viste eh, condiciones? Y yo, porque como, se te ve eh, se te ve ahí adelante. Bueno, eh, yo como te digo, empecé en 2018, empecé a dejaba, empecé dejaba solo, llegué a correr 21 kilómetros. cuando frené todo contracturado estuve, capaz que en, en un corré. entrenamiento. No, no solo, solo, o sea, solo sí, cosa sal mía. Saliste a... Se me puso en la cabeza darle tantas vueltas al predio de la fiesta del trigo y, sí, y cuando mandaste. ofrendé no podía camino a en mi casa sí. <risa> y como te digo en 2022 eh, por medio de la madre de mis hijos que tiene un compañero de trabajo Adrián Pais otro compañero de grupo sí, lo llegué conocemos. a conocer a, a Diego Miranda a Diego. para eh, entrenar en grupo claro. que como te digo no me gustaba correr ni correr carreras porque veía el tema de la medalla viste hasta que entendés por qué como ¿Cuánto? es? Hasta que lo vivencias ah, sí, en carne sí, propia. Sí, es otra cosa. Así que Adrián fue el que te acercó a, sí, a, a Diego, Diego y, a Diego, y sí. él fue el que te fue enganchando. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Y, eh, bueno, me decías que tenías tu, tu época de, de entrenarte solo. Eh, ¿Qué diferencias notaste de entrada? ¿O de entrada o te, o te costó un poco eh, encontrarle encontrar en la mano al grupo? No, no, no, porque yo en sí, todos lo deporte, los deportes que hice, eh, como la vida, ¿no? Traté de hacer lo que hago, trato de hacerlo bien. Y al 100%. Dar lo mejor. Dar lo mejor. Entonces, desde el 2022 va a ser dos años que estoy con Diego mm. entrenando en un grupo. Eh, fue un cambio 100%. Y con Diego siempre vamos por más. Yo le pregunto, che, profe, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece? Él me dice, sí, no. ¿Podés? No podés. Bueno, listo. Lo que hice, sí, al principio nos llevábamos a algún reto, pero... Sí, por porque Diego es, es, este, sabe, es sabe. como estricto. Estricto, no como estricto, es estricto. Es muy profesional. Sí, sí, sí, sí no, si no, por supuesto. Si vos, supuesto, quer claro, bien, si vos querés formado, que las cosas salgan bien, tienes que, que hacerle caso. Porque sí. si no, seguí corriendo solo y no vas sí. a llegar a lo que... hoy Si bien soy uno más del montón, ponele, sí. pero en estos dos años en carrera de entrenamiento eh, llegué a ganar un montón de cosas eh, personales no claro. carreras, no un montón de cosas, y gracias a eso al entrenamiento, claro. y al entender por qué cada cosa por qué tantas pasadas, por qué tanto fondo por qué todo, sí por qué un fondo tiene que ser a tal velocidad sí, y no a sí. no una carrera, si, sí, sí. sí. nos ha pasado ponerle un lunes que te dice, bueno corre tanto, no corras más rápido por más que te dé el cuerpo, corriste más rápido, al otro día vamos a hacer pasadas Che, pero no lle pero yo te dije que corría así claro esa entonces vos vas entendiendo y, y después de que del entrenamiento llegas a a tal punto tal cosa que vos te pusiste en la carrera a modo carrera o lo que sea pero tenés que hacer caso sí. y va generando una confianza me sí, sí, ¿No? sí, el totalmente. hecho de que sí, sí. lo que te dice tu entrenador eh, sí. le encontrás va tenía razón tenía razón ¿No? pero bueno por ahí es como todos dicen eh Que esto me lo dijo otra amiga, el correr, el correr despacio, ¿no? Primero tienes que correr despacio para correr rápido. Claro. Y tiene un sentido. Y es verdad eso. Sí, ¿Es sí, verdad? sí. Sí, por algo este no es lo mismo tenerse solo no, que no, con un entrenador. No, para nada. Eso para, nada, es, para nada. nada. Sí, cuesta a veces, este desde el sobre todo a las personas que, que tenemos una cierta edad, como yo, uh -huh. por ahí somos, eh, que estuvimos acostumbrados a correr solos, por ahí nos cuesta hacerle caso a veces a un entrenador, pero evidentemente tiene razón porque el resultado lo, lo ves no al, en un plan de entrenamiento cuando llegas al objetivo seguramente te vas a sentir mucho mejor si le hiciste caso que si le hiciste caso más o menos claro ahí está en porque tiene gente que corre por correr gente que se pone objetivo gente que quiere bajar ritmos y, y como te digo si vos haces caso y él te dice el porqué Y vos después de un tiempo decís, ah, pero logré el objetivo, terminé tal carrera a tal tiempo, pude hacer esto, pude hacer lo otro. Mm -hmm. Y ahí le vas encontrando el, el porqué el al porqué entrenamiento. El Y ahí qué sabe. Y claro. sí, sí, sí, por algo, por algo, por algo estudiar, sabe. Claro, <coughs> Si no, sigue corriendo solo. Eh, y al momento de, de correr una competencia, ¿no? Viste, vos largás y bueno, entrenás en grupo, es todo más llevadero. Pero al momento de la gran una competencia quedás solo vos y, y tu entrenamiento, tu, tu cuerpo, tu alma. Eh, te preparás también, porque me decías que entrenabas en grupo, que te gustaba, te preparás también en solitario como para sobrellevar una carrera larga solo, porque, no sé, por ejemplo, tengo amigos que han corrido una maratón y que algunos fondos largos lo salían a hacer solo para para prepararse ante el momento de estar solo en la carrera, porque en algún momento los compañeros tu grupo van más despacio, más lejos y en el momento de la carrera vos estás solo ¿Tenés esa, esa preparación? Al principio no yo salía y quería llegar y salí por ahí y sí, me quemaba al principio no tenía esa preparación bien de la cabeza no y con Diego pudimos preparar eso y recién, calculé después de un año y pico en el mes pasado, en abril que fuimos a correr la media primera vez media maratón de Mar de Plata eh, me dijo no Maxi, se le disfrutarla. Corre así, regalame, hace esto, esto, esto, pero disfrutala. Maxi. ¿No le des tanta bolilla al, al no, reloj? No, no, porque reloj vos querés llevar un ritmo y ese 14 de abril había viento cruzado por todos lados y más en lo que sí, es Mar del Plata, una, fue un tenía día un montón de lomas, lloría y se le disfruta Hacé como una entrada en calor larga, de 21 kilómetros. Él me decía, y paso a paso lo que me decía, yo traté de seguirlo ah, sí. pero sin... De a poco el reloj lo vas viendo porque es como una costumbre y se terminó la carrera súper bien el sprint del final siempre lo metemos y se ve mucho mejor que lo que esperamos por ser la primera vez que corre 21 kilómetros y desde ese día perdón desde sí, ese sí. día eh, como que me hizo un clic la cabeza el decir el estar solo y no porque cada uno en el grupo eh, tenemos objetivos diferentes y, y, y todos entrenamos para cosas diferentes claro. para cosas diferentes Sí, pero viste que eh, cuando estás solo... Es otra cosa. Por ahí podés, por ahí se llevas en el pensamiento o, la, o en la fuerza, o, no sé, tenés en cuenta que viniste a correr con tu grupo, pero ahí estás solo. Y muchas veces, ¿viste? La, sí, sí, sí, una Probarte solo en los entrenamientos también te sirve. Sí, lo que tienen las carreras que por ahí, eh, para llevarlo de otra manera, te acoplas a algún grupito, corres con otro. A mí lo que me gusta, eh, yo hablo un montón. Me gusta hablar y por ahí voy corriendo con alguien que en estas carreras como la de Mar de Plata que te pasa que te acoplas un grupo y gente que buenísima también que vas hablando y, y todos me miran cansados, reventados y dice, "¿Cómo hace para hablar?" Claro. Y yo en el grupo también voy corriendo y voy hablando. Es y, eso, y eso y eso te va llevando. Me va llevando inclusive dándole fuerza a los demás eh para ahí ves uno que se está quedando, dale, das aliento dale aliento porque sí. eso está buen también es eso el el de vuelta, de... el I de vuelta de esto es lo que te regala este deporte. El... Sí. Sí. Y, y aparte que vos este bueno, otra cosa linda también que ahora que decís que te da este deporte es que en, en la misma carrera larga el un keniano y larga el último que va a caminar y largan todos juntos. Sí, sí, sí, ¿no? sí es sí, como que eso lo podés compartir con del primero al último. Sí. Y contame Maxi, eh, cómo planificás tus tus carreras. Tenés objetivos concretos? o, o entrenas y, y vas viendo lo que se va presentando eh, eh, no, no decís sé. tengo un objetivo a fin de año voy a correr 42 bueno el objetivo de siempre es tener ir, entrenar siempre fuerte y ir viendo las carreras ya más o menos las tenemos en vista ¿no? tiene un, un, un calendario un calendario que tenemos ponen las, las carreras locales y por ahí con Diego si sí, ya ponen a fin de año y el año pasado dijimos bueno Quiero correr los primeros 21K eh, Después de Open Sport Y en noviembre si Dios quiere Después eh, vamos a correr de vuelta los 21K Pero ya a tratar de bajar la marca De este primero claro, ya Con otra preparación, año. otra claro, perspectiva claro. Bien sí, sí, sí. Y Maxime, ¿cuál eh, considerás que fue? Eh, empezaste en 2018 ¿No? me decías A correr solo Ya sí, sí. o sea, van a ir a 6 años de practicar running Más De menos, distintas sí, maneras Pero sí, sí. ahí fue cuál ¿Cuál fue tu mayor logro? Eh, no lo tomes como o oh, sí, por ahí como un trofeo gané, salí primero, sino el, eh, algo que vos consideres que fue tu mayor logro. Eh, qué yo, puede ser el que vos bajé todo ese de esos kilos de peso o no sé, llegué tal día hice tal entrenamiento, algo que vos consideres. Hoy en día yo siempre desde que empecé a correr, ¿no? Yo los primeros que me esperaban en casa son mis dos hijos, siempre. Y yo mostrar la gracias a Dios siempre pude estar en la categoría o no, pero bueno, siempre viste la medalla de te ipa, cómo te fue, ipa, cómo te fue hoy quiero que salgas tercero, hoy quiero que salgas tal, y gracias a Dios eh, siempre un puesto tiene, y bueno, y le llevaba esa medalla o ese trofeo y ellos me esperaban como si fuese el campeón, el campeón del mundo, el sí. sudamericano, y eso me da mucho orgullo y me daba mucha alegría para seguir y hoy en día eh, el cambio físicamente, el cambio mental que tengo, gracias a Dios eso me Ese es el logro máximo. Ese es un logro máximo. Y sé que el eh, objetivo que me ponga eh, lo voy a cumplir. Gracias al profe, cómo trabajamos y gracias a lo que... Sí. Por el trabajo, el tiempo que tengo de entrenar, eh, se puede hacer. O sea, un logro muy importante. Sí, gracias vale, a sí. Vale más que cualquier sí. copa. Sí, sí. Eh. sí, ya sea cómo es la alimentación, todo. Hoy en la vida es eso. Eh, y en, en esos logros ¿qué, qué porcentaje le das al grupo de, de participación dentro de esos logros que vos no mencionás? el grupo yo siempre eh, el 100% yo en toda carrera como por ahí habrás visto algún alguna publicación mí eh, yo lo primero es agradecerle eh, bueno al, al como es el organizador de la carrera al, al profe al grupo a mis hijos siempre El agradecimiento siempre. siempre estaba, para el profe para el grupo y mis hijos. Son los que te, lo que te empujan, los que siempre, te llevan para siempre, adelante. Siempre, siempre, siempre. siempre. Eh, ¿Tenés un objetivo de máxima, así atlético? ¿Algún objetivo? Ahora me, me contabas que tenías uno próximamente, pero ¿tenés un objetivo así, como si yo voy a correr tal carrera en algún momento? Y el objetivo, ahora estamos probando estas carreras que te comentaba, sí. el objetivo es bajar ritmos. Llegar a no bajar, bajar a, a lo que más pueda Y ese lo que ve el físico Ya con 42 años, sé que se puede Pero... Eh, bueno El techo no ya, lo, el techo ya, ya está, lo vas a, a, a lo conocer cuando... haciendo, sí. eh, ese es el, Después de estas carreras eh, Ese es el bajar, próximo objetivo sí. Bajar tiempo sí. Está bueno eh, No es una competencia en sí misma Sino un, no, un logro algo para mí. personal sí, Algo para mí No importa el correr Yo las carreras con la, las corro Eh, ser? El año pasado fuimos a Copetón, este año fuimos a Copetón y tratar de, de mejorar. mejorar claro en carrera. Pero eso ya es otra cosa. El sí. logro es de uno. Claro, porque está bueno, porque puedes tener una sí. posición, eh, salir a una carrera lejos de la punta y llegaste al tiempo que vos querías, ganaste. Sí, sí, sí. sí Totalmente. Sí sí, sí sí sí sí Igual siempre adelante. Me gusta siempre adelante. Sí, olvidate, sí. siempre. <risa> eh, Maxi, si te doy a elegir entre aventura, eh, pista, si es que... ¿Te gusta correr en pista o calle? Eh, ¿Qué tipo de carrera te gusta? Y hoy en día, mira hoy en día te tiro, te digo calle. Calle porque es lo que más he hecho. Eh, es más, el mes que viene me voy a Montehermoso a correr una aven aventura, aventura. Que el año pasado hice 15, pudiendo lograr quedar cuarto en la categoría. Pero este año vamos más allá. En vez de los 15, no, los 21. va a ir A los 21. A los 21 bien y en agosto perdón me voy a hacer eh, la de Curamaral que son 10 kilómetros cosas diferentes para probar si sí, en Pihue vamos a ver qué pasa o sea, pero me quedo con pista te con, con pista un... no con, con calle, sí, calle con calle eh, me decías que te gusta la aventura y mm. cuál sería la distancia que más te gusta y cuál es la que mejor rendís porque viste por ahí el tu mejor performance no coincide con lo que más te gusta correr mm. ¿no? ¿no? Cuál, ¿Cuál sería? ¿La que mejor rendís? Si es que lo tenés ya asimilado. Mm, o la que más te No, gusta. yo las que más he corrido ponele 8 y 10. Ponele 21, corre una vez. Y hoy estamos probando Y gracias a Dios estamos bien. En, en las en, que hemos probado para de ponerme. 8 para arriba sí, sí. Sí, sí, sí, sí y de como placer propio de, de, de la distancia tenés alguna no, no no porque como te digo me preparo para tal y trato de dar preocupes? lo mejor lo mejor de que tengo en tal carrera está bien sé te que distinto a 42 hoy en día no lo tengo pensado no tenés pensado no porque yo lo veía así por ahí el año el te corre el tiempo era, claro porque tampoco puedo hacer tanto tiempo algo ¿viste? Y yo sé que 22 kilómetros un montón visti no sé hoy te digo que no pero hasta 21 llego. hasta 21 sí. está bien y te hago preguntas nos has contado un poco de cómo fueron tus inicios mm. en el run y cuáles son tus objetivos nos contás un poco eh, cuáles considerás tus, tus mejores logros no que nos parece bárbaro eso que nos contaste de tus hijos del, pasa más por lo emocional sí, sí. Eh, me gustaría hacerte algunas preguntas más de, de cómo ves la actividad en la ciudad de tu, tu mirada ¿cómo ves el calendario de la ciudad? ¿lo ves que le faltan carreras, que le sobran? ¿que le haría falta otro tipo de competencias? ¿o, o por ahí qué le agregarías al calendario local? no, el calendario si por es que ahí... lo has chusmeado un poco sí, ahí, sí, ahí. sí, lo pude ver por ahí alguna que otra carrera sí como para con... ponerle con que hay una carrera por mes por ahí una se... por mes o ponele más lo que yo veo no también está en lo que eh, hoy en día está el tema la gente Claro. llegar fin de mes el que sea el, sí, el tema económico es... el tema económico es lo más pero por ahí el, a lo que somos los los corredores de tres arroyos eh, todos vamos a correr algo viste todos claro. para apoyar con tal solo el hecho de apoyar nos anotamos sí. cualquiera seamos que bueno está la cora de espacio porque es aventura y estamos acostumbrados con mm. otra cosa pero en alguna carrerita más pondrías sí, y sí, algún sí, tipo sí, de sí, carrera sí, te sí. parece que haría falta que se pueda hacer acá en desarrollos. Y que se pueda por ahí, estaría bueno que, que se vuelva a hacer la de aventura del parque. Esa ah, esa la fue, de la de, Sí, que hacía la esa fue mi mira, esa fue mi primer carrera. Esa fue mi primer carrera a nivel profesional, cuando corría sola fue mi primer sí. carrera que yo, Ah, mira, sí, la del parque. De ahí en, en adelante o hace, o ahí estaba empezando a entrenar con el grupo. No, yo no no no, yo corría sola. Ahí solo. Yo corría solo, pero esa fue mi primer ah, mi primer carrera que mandote. Mira, sí que fue en el 2021. Sí, así, y después en el de... 2022 sí, si la de la escuela 12, que ahora se viene dentro poquito, en julio. Y ese mismo, ese fue un sábado y el lunes empecé a entrenar contigo. O sea, te gustaría que vuelva esa carrera. Sí, esa retenida. Sí, está buenísimo. Sí, porque me acuerdo que salí casi me morí y llegué como llegué porque aguanté porque fuera muy media trabada y por claro. más que corras rápido o despacio si te metías al principio, era aguantar después. Era aguantar. Sí, sí, sí. Maxi, y te voy a hacer una última pregunta sí. que le hago a todos los, los que con los que conversamos acá en Estación Maratón. ¿Y qué te parece que, que le haría falta, teniendo en cuenta que el running y el atletismo son actividades que tienen puntos en común, pero no son iguales, ¿qué te parece que haría falta entre desarrollos para que las dos actividades del running y el atletismo crezcan? No algo eh, súper costoso, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, la pista sintética es algo costosísimo, no algo así. Sino, ¿qué te parece que se podría hacer en desarrollos para que el atletismo y el running crezcan no sé, adaptar algún lugar para entrenar, una carrera conseguir un nutricionista por la municipalidad no sé, lo que se te ocurra, o un gimnasio o lo que a vos se te ocurra, que te parezca y sí, y lo que tendríamos que tener acá es más apoyo ya desde el municipio, sea para eh, todos los que corremos todos los grupos, sea idea que, idea que haya, ya sea en la pista eh, las carreras locales lo que sea, tendría que tener más apoyo para que se pueda organizar de otra manera o que la gente eh, lo pueda disfrutar más claro eso es lo que yo yo eh, que le hace falta más apoyo un apoyo la, más de team, la dirección la carrera, de deportes sí. Sí, sí, sí, sí. bueno eh, Maxi eh, te agradezco que hayas venido hasta acá no, ahora vos, los, los oyentes de Estación Maratón eh, te conocen un poco más saben gracias. que eh, Maximiliano Di Marco eh, quién es y cuando lo ven en las carreras seguramente conocen ahora un poco más de, de tu historia y eso está bueno ¿Mm? Que desde acá lo que queremos es que se conozcan todos los que van a una carrera. No solamente el que gana, sino todo el, el lote de corredores que salen por abajo del arco. Bien. Así que te agradezco mucho. No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, cuando guste, bueno te agradezco. Muchísimas gracias, Maxi. Seguimos en Estación Maratón. Quédense enganchados porque vamos a estar conversando con Leonela Rodríguez, una corredora muy importante de Tandil, que nos va a contar acerca de, de su vida en este deporte. corre y escucha estación maratón. Ready shots for Estación Maratón.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 Continuamos en Estación Maratón, ahora como les habíamos prometido, estamos en comunicación con Leonela Rodríguez, una atleta muy destacada de la ciudad de Tandil, que nos va a contar un poco cómo ha sido su trayectoria, su pasado, su presente y qué objetivos tiene de aquí en adelante. Hola Leonela, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la comunicación acá con Estación Maratón en Tres Arroyos. Hola, ¿cómo Muy bien. Bueno, muchas gracias. Eh, por la invitación y por siempre acordarte de los atletas. Sí, sí nos gusta que, que nuestros oyentes conozcan un poco más, si bien sos un atleta muy conocido, muy conocida, eh, que nos cuentes un poco acerca de tu trayectoria y que todos los oyentes de Estación Maratón puedan puedan eh, conocerte un poco más. Leonela, eh, llevás ya muchos años en el atletismo. Sí, ¿A, muchísimo. ¿A qué edad comenzaste con este deporte? Eh, comencé a los 13 años. ¿Y este fue tu único deporte o pasaste por otros? No, hago deporte a los 7 años, o sea, a los 7 años comencé con gimnasia gimnasia deportiva y como vi que, o sea, empecé a correr después a los 13 y vi que no podía hacer las dos cosas, entonces me, me fui por la disciplina del atletismo. Te fuiste directamente al atletismo. ¿Y siempre tuviste entrenadores o...? ¿O has, has corrido sola, así, por moto propio? No, desde que inicié en el deporte del atletismo, eh, que tengo entrenador, o sea, pasé por tres entrenadores. En la primera instancia fue Silvio Batalla, que bueno, en su momento, la verdad que fue quien me inició en, en este deporte y, y quien, diría yo, me hizo como atleta, porque es muy importante el primer entrenador porque es quien te da la iniciativa para para que vos este, puedas seguir en el deporte y tengas esa constancia de todos los días como que te pone las bases de, del deporte claro y bueno, después este al pasar los años eh, yo me di cuenta que tenía un poco más de condiciones y por ahí me estaba como estancando en el mismo lugar y bueno, decidí Eh, buscar por otro medio, otro entrenador en la cual entrenara un poco o sea a más kilómetros y tuviera otros tiempos y bueno, otros otras horas de entrenamiento y, y siempre un cambio es bueno, es positivo para el deporte buscando un poco más de exigencia para para maximizar tu rendimiento claro, claro. así que bueno, esto fue lo que hice y esto me cambié con Carlos Miguel Torena que le dicen Cucho, el famoso Cucho sí, muy conocido acá en la ciudad Sí, que bueno, eh, también un excelente entrenador y creo que también le debo parte a él porque me ha, me ha ayudado muchísimo. Ajá. Eh, pasaste por, por todas las distancias y en su momento habrás corrido mucho en pista, eh, sobre todo en los comienzos. Eh, ¿Hoy seguís corriendo pista o es más que nada calle y aventura a lo que te dedicas? Pasé por todas las distancias, como decís vos. Eh, he corrido de 3.000 metros a 10.000 metros en pista, y después en, en cross también he, he corrido en todas las distancias, en calle también, pero sí, es el día de hoy que todavía cuando hay algún torneo provincial o nacional para clasificar, por eh, pista. Seguís corriendo pista. y el... tiempo bueno para la grande distancia, o sea, okay. para 5.000 o 10.000. Y, y digamos, si vas a lo que más te, te gusta correr, ¿no? Eh... Por cuál de estas tres opciones te te inclinas, por la pista, por la calle o por la aventura? Y mira, yo ya desde chiquita estaba entrenando para pista y calle y ya alargaba algunas carreras de aventura mm. y me iba muy bien. Entonces, es hoy que elijo correr trail. Elegí correr trail. Te abocaste claro, más netamente a es eso. El trail. Exacto. Has, tenido la, has, ¿Has competido en provinciales nacionales, en sudamericanos? Eh, ¿Has tenido la posibilidad de entrenar en altura para alguna de estas competencias? Sí, muchísimas veces. Eh, fui como ocho veces a Cachi. Uh -huh. Bueno, eh, vos sabrás porque has eh, estado con, con muchas deportistas de alto rendimiento y seguramente te han contado que... La preparación en la altura es muy buena para el aumento de la oxigenación y de los glóbulos rojos. Sí. Así que eh, fui durante muchos años y, y bueno después se ven los resultados cuando bajas. Muy buena entrenada. Leonela, y en ¿cómo podías solventar esos entrenamientos? Eh, ahí en Tandil consiguen apoyo económico los atletas. Eh, hemos estado conversando con atletas hace unos programas atrás que subieron a Cachi y que pagaron de, de su bolsillo, pagaron la estadía allá en Cachi, para poder entrenarse. Eh, ¿Cómo era en, en tu caso? ¿Conseguías apoyo económico a la municipalidad? no sé el ¿Tu club al que pertenecías? Eh, ¿Algún subsidio estatal? ¿O tenías que vos bancar eh, esos viajes? Mirá, yo te soy muy sincera. Desde que yo corro, siempre salió todo del bolsillo de mis papás. Claro. <ríe> eh... Siempre que he tenido posibilidad de ir a la altura me ayudaban ellos y bueno, eh, como hacíamos por ahí de, de asociarnos así en grupo era mucho más barato, pero claro. de Sacachi es está es un lugar en la cual está hecho para para atletas, entonces no es que al atleta eh, le cobran mucho por Claro. justo con otro y se hace Se te hace posible viajar. Ajá. Más, eh, no sé, te pones en, con cuatro chicos y viajas en auto. Claro. Eh, se hace fácil Pero sí, la ayuda siempre fue de mis papás. Siempre salió de, de, de la familia el, el coste del, del entrenamiento. Y, sí. y cómo ves ahora en la actualidad, que el, bueno, la situación económica está eh, bastante complicada, eh, ¿cómo ves este el apoyo que tienen los atletas en general? Eh, ¿Considerás que, que está bien? ¿Que habría que apoyar un poco más? Eh, ¿Tenés una visión de eso? ¿O, o no, no te has involucrado en ese tema? Sí, la verdad es que yo de año a año lo veo más difícil porque las carreras, eh, de por ejemplo, en el mundo del try están creciendo de año a año muchísimo. Uh -huh. Y los costos de las competencias son muy caras. Eh, hay carreras que... Habló, ejemplo, la Bonnerán, que ahora los 42 kilómetros salen 300 mil pesos claro. y los 70 están en 400 mil pesos o sea para alguien que no tiene ayuda tiene que o agarrar la tarjeta y meterse en cuotas o empezar a pagarlo eh, mucho tiempo antes porque uh -huh. si no es imposible viajar y después lo que es acá en tema de ayudas no, lo, por ahí lo que te ayudan es en decirte no sé, te damos algo para que vos eh, realices un sorteo o, o te ayudamos en algún tema sponsor pero lo que es en plata no no es, hay ayuda es muy escasa la ayuda si, sí. sí, eh, conversamos hace un tiempo con, un, con la esposa de un atleta que fue a competir un sudamericano a Paraguay y vendía empanadas pizzas para poder costearse el viaje Así claro. que es una situación general lo que se ve. Eh, Leonela, esos eh, enfermera, según publicas en tus redes. Soy enfermera, sí. Soy enfermera, trabajas de eso? Trabajo con domicilios, ah. pero no en clínica ni hospital, porque, bueno, como estamos hablando de la economía justamente, sí. sabemos que la salud está muy por debajo. Ajá. Que, eh, estoy trabajando como empleada de comercio en un local de ropa de indumentaria que es muy conocida en Andil, que es ah, Ranestor. Ah, o sea, es, es un complemento a la enfermería. <risa> <Sí>. <risa> Digamos que esto lo hago complemento porque, bueno, eh, es, es poco lo que te paguen, entonces a veces eh, haciendo domicilios y eso llegas a ganar un mucho más. Mucho más. Mucho más libre. Exacto. El, mi, mi pregunta iba a, pensando que te, que te desempeñabas como enfermera, a cómo combinabas tu trabajo, porque la enfermería en un, en un sanatorio, en un hospital demanda muchas horas, horarios nocturnos, qué sé yo. Eh, a veces te complican eh, te complican poder organizarte un entrenamiento. ¿Cómo combinas tus horarios de trabajo con los entrenamientos? Sí, eh, igualmente te digo que en el trabajo que estoy ahora, eh, vos sabrás el horario de, de sí. comer también es es bravo, sí. <ríe> son muy muy poquitas horas que te quedan en el medio, así que hay veces que ando <ríe> a las apuradas. Ajá. Pero en la semana trato de los días que, que a la tarde puedo entrenar en treno y si no, entreno a la mañana bien temprano, pero bueno. Te la rebuscas. Sí, de rebuscarla y no dejar de lado el deporte, que es lo que a me gusta. Exactamente. ¿En algún momento pudiste vivir del atletismo? No, y creo que... Nunca. No, no se puede. En alguna época el, el, las carreras daban más premios, o sea, eran más redituables ir a una carrera de calle. Sí. Eh, pero no, nunca pudiste. No, han dado mucha eh, así, plata en efectivo. Yo me acuerdo que, el, por ejemplo, en la carrera esta famosa del viguero, eh, daban muchísima plata. Pero um, ahora hay veces que tenés que también medirte con lo que vale la inscripción y el viaje porque terminás ganando lo mismo. Claro, cambias la plata. Claro. Sí. Eh, Leonela, eh, ahí en tu ciudad tienen desde mi mirada, de la mirada acá de, de los que hacemos Estación Maratón, la carrera más linda de la provincia de Buenos Aires, que es sí. la Tandilia. Ajá para mí es la mejor carrera, es, eh, tiene, el, no sé, por la gente que te espera en, en todo el recorrido, por el recorrido en sí, por la ciudad de Tandil, que es una ciudad hermosa. Eh, eh, ¿qué, ¿Cómo preparás, eh, la seguís corriendo a la Tandilia, me imagino? Sí, el sí. año pasado justamente no la corrí toda porque me invitaron a hacer las postas, pero ah. este año la vuelvo a alargar entera, Ajá. son 11, 111 metros para quien no sabe, mm y si sí, es una de las carreras más duras a nivel país sí. eh, la seguís viviendo eh, como la vivís a la previa del de esa carrera la vivís con, con ansia la estás esperando eh, la vivís con nervios por porque va a ser es la carrera de, de la ciudad de ustedes como la vivís eh, sí yo creo que eh, cuando se aproxima ya la semanita esa entrando a los últimos días de la tortilla eh, Como es una fiesta desde que largás hasta que llegás Porque el público eh, Acompaña muchísimo en esa carrera uh -huh. Creo que una un, eh, La única carrera Que se ve tanto público en las calles Es más este, La gente sale a, a Mangrear sí. eh, Te moja no eh, Es muy lindo La verdad que es una carrera muy linda Para vivirla desde afuera Y para correrla Sí. Eh, más que nada la gente que que se la pone para correrla por primera vez, lo que desea es bajar la hora. Sí. Pero, pero sí, yo la digo con muchas ganas y la verdad que siempre que la corro eh, trato de divertirme y de dar lo mejor. Sí, con un sentimiento de pertenencia. Claro, y más siendo de Tandil. Exactamente. Lonela eh, ya para cerrar esta charla te agradecemos que nos hayas permitido conversar con vos eh, queremos saber cuál es tu próximo objetivo eh, deportivo bueno eh, mi próximo objetivo es el 11 de agosto estaría alargando los 45 kilómetros de acá de la ciudad de Tandil una carrera que organiza en el parque aéreo que la llaman Tandil Ultra Trail si sí. sí, la tenemos acá siempre la la, la, ¿cómo es? la nombramos en el calendario nuestro ah buenísimo Bueno, esa carrera este año va a contar con cuatro, con cuatro distancias, 5 kilómetros, 15 kilómetros, 25 kilómetros y la mayor que es de 45 y kilómetros. Vas a estar, ese es tu objetivo próximo. Ese es mi objetivo ahora en agosto y después el 3 de noviembre estaría largando en Camping Las Orquídeas, en la Mercedes, en Catamarca, que me invitaron la primera edición de una carrera que se corre por la selva. Ah, Así que muy interesante aprovechar para eh, agradecerle al organizador de la carrera que fue quien quien me bueno, me está dando la oportunidad para que yo pueda ir y contar con, con una ayuda de para estar allá, ¿no? Muy bien. Esta eh carrera cuenta con tres distancias también. También. Sí, con 7 kilómetros, 12 kilómetros y 21. Muy bueno. Lonela Te agradezco mucho que hayas aceptado conversar con nosotros. No sé si quieres mencionar algún sponsor tuyo. Sí, eh, ya que me estás dando la oportunidad, bueno, eh, primero agradecerle a, a ustedes, a mi familia como siempre, a la gente que me está escuchando y agradecerle a bueno a mi entrenador Marcelo del Collado y al sponsor Miwok, que, quien me ayuda en la inventaria hoy en día. Y bueno, después a mi sponsor de Masajes, que es una empresa de Madeina acá en Tandil. Así que bueno, agradecerles ah, a ellos, que es algo importante para tenerlo. Bueno, y te esperamos algún día acá en Tres Arroyos para que vengas a correr alguna carrera. Si hacen una carrera de try, sí. Sí, bueno, vamos a ver si organizamos alguna. Lonela, sí, un okay. gusto haber conversado con vos y muchísimo éxito para todo lo que venga. Bueno, muchas gracias. Bueno, adiós, muchas gracias conversábamos así con Leonela Rodríguez, ahora nos queda un, alguna noticia y el calendario de Estación Maratón para terminar esta edición de hoy las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja el menú más variado de la ciudad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 Continuamos con la última parte de Estación Maratón. Queríamos ahora traerle algunas noticias de, lo, de la elite internacional. El atleta queñano Roneks Kripruto, quien poseía el récord del mundo, poseía el récord del mundo a los 10.000 metros, y logró la medalla de bronce en el Mundial 2019 en la misma distancia, fue suspendido por seis años por doping positivo. Anunció este miércoles la unidad integral de, del atletismo. Eh, la causa fue anormalidades en el pasaporte biológico, se debe probablemente a la manipulación sanguínea, eh, esa es la explicación que da el, la unidad integral del atletismo. El, este es el, el caso semanal que tenemos de doping positivo, el Kipriuto de 24 años, era un valor seguro del atletismo keniano, había logrado el bronce a los 10.000 metros del mundial de Doha 2019 y se convirtió en récord del mundo de 10 kilómetros con 26 minutos 24 segundos en el 2020 en Valencia, eh, todos los resultados son anulados de Kipruto, se decidió borrar todas sus marcas entre el 2 de septiembre de 2018 y el 11 de mayo de 2023, además eh, se aclaró que el africano está suspendido hasta mayo de 2029, lo que eh, es considerado como el fin de la carrera de este atleta. <coughs> Eh, en Ke냐s están es muy común que se estén dando casos de, de doping positivo y bueno, Kipruto es es uno de ellos. Eh, si pasamos a la a élite nacional, se disputó el, el fin de semana, este fin de semana no, el anterior, la Vuelta del Vidriero 2024, la 35a edición en Veracruz y los ganadores fueron en caballeros, Enzo Fernández 10 km con 30 minutos 03. Eh, de ahí hacia el puesto 10, en eh, Nahuel Dileva, corredor de la Asociación Yandú. 10 kilómetros, marcó 30 minutos, 12 segundos. Tercero, Ezequiel Aguilera. Cuarto, Manuel Córsico, de muy buena actuación, del atleta vallense, que se ha entrenado en la agrupación de La Prida también en algún momento. Eh, llegó en cuarto puesto con 30 minutos, 53 segundos. Después, quinto, Leonel Jarrín. Sexto, Laureano Rosa séptimo gonzalo grandis octavo Thiago velázquez noveno lucas machado de bahía blanca también muy buen resultado para este atleta y décimo Juan Manuel basile con 32 minutos 42 segundos en damas las tenemos las cinco primeras de, de la clasificación primero Sofía Gómez con 34 minutos 04 y Que si todo sale como tenemos planeado, el próximo martes vamos a poder tener una comunicación con Sofía Gómez para hablar con ella, una atleta muy destacada de, de Buenos Aires y que en esta edición ganó los 10 kilómetros de, de la Vuelta del Vidriero. Segunda Fernanda Oropel, tercera Laura Vedia, cuarta Noely Vicentín, la corredora de Nicanor Otamendia y cerca de Mar del Plata y quinta Karina Fuente Alba. También tenemos alguna noticia de atletas locales. Eh, Ayrton Sanguinetti eh, hace este fin de semana no, la anterior también participó en el campeonato argentino sub 20 que se desarrolló en la pista del cenar en Buenos Aires y ahí corrió en, en, en la categoría en una categoría por sobre la categoría de él él es sub 18 y corrió en sub 20 compitió en 3000 metros con obstáculos llegó en el séptimo puesto con un tiempo de 10 minutos 44 segundos y también Eh, corrió Pilar Jiménez, la desarrollense, con la cual estuvimos conversando, programas atrás, que entrena con la agrupación de Leonardo Maggore, también en 3.000 metros llanos, y logró medalla de bronce, un tercer puesto muy meritorio, con 11 minutos 10 segundos 99 centésimas. En la prueba de 1.500 metros llanos resultó una de las más atractivas, con ocho atletas por debajo de los 4 minutos, y la victoria fue del favorito, el buena herencia Uriel Rodrigo Muñoz, con una marca de 3'53'35, seguido por Mateo Doherty con 3'54'10 y Manuel Rojas en tercer puesto con 3'55'04. También este atleta que nos referimos, Uriel Muñoz, fue ganador de los 800 metros con un tiempo de 1 minuto 52 segundos 10 centésimas. <coughs> y en coincidencia con este campeonato sub-20, eh, Ulises Sanguinetti, el atleta de Tres Arroyos, también corrió una carrera de calle los 15 kilómetros de la marca Under Armour, Eh, logrando el cuarto puesto eh, en la Ciudad de Buenos Aires. Y por último les queremos leer algunas carreras del calendario de Estación Maratón, las, las más importantes. Eh, los 10K, 15 10 k de San Cayetano, que se habían suspendido el domingo 9, se pasaron para el domingo 30 de junio. El domingo 30 de este mes se va a estar realizando la carrera en San Cayetano, 10, 5 kilómetros y una caminata todo a beneficio del Hospital Maratón de la cooperadora del Hospital eh, Público de San Cayetano. Se viene también el 6 de julio, carrera aniversaria y Ciudad de Punta Alta, con largada a las 15 horas, y cierra inscripción el viernes 5 de julio a las 18 horas. <coughs> en Tres Arroyos, 8 y 4 kilómetros de la Escuela 12, el próximo 6 de julio también, con horario a confirmar, eh, la Escuela 12, recordamos, está en ruta 3, kilómetro 490, y próximamente se van a ir dando más datos de de esta competencia el 7 de julio a las 11 horas 8 kilómetros en tandil homenaje ramón bedoya una carrera con con premiación del primero al tercero tanto en categorías como en la general el 14 de julio chávez corre eh, se largará a las 9 horas a las 11 horas perdón y entrega de kits a las 9 horas del 14 de julio serán 10 kilómetros 5 kilómetros y caminata con todas las categorías en las dos distancias tanto en 5 como en 10 kilómetros Se viene Monte Corre la Aventura, la carrera que, que recién mencionábamos con nuestro invitado en, eh, acá en el estudio. Eh, Monte Corre la Aventura, Paseo del Pinar de Montehermoso, domingo 21 de julio, largada 10 horas. Cierra de inscripción 19 de julio a las 20 horas. Hay 7 kilómetros, 14 kilómetros, media maratón y una caminata participativa. Los valores de inscripción van de los 8 mil pesos hasta los 24 mil pesos de acuerdo a qué distancia eh, se vayan anotando. Y por último, por último, eh, queríamos destacar alguna una carrera de que se viene el 3 y 4 de agosto del Campeonato de los Campeonatos Nacionales Máster, 3 y 4 de agosto, Campeonato Nacional de Ruta 5, 10, 21 y milla en ruta. Eh, un campeonato convoca todas las pruebas más convocantes del atletismo. Y será en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Recordamos, 15 y 16 de junio, eh, perdón, 3 y 4 de agosto en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Este campeonato máster de las distintas distancias de ruta. Esto fue todo lo trajimos para hoy en Estación Maratón. Les recordamos que pueden escuchar la repetición de este programa el sábado a partir de las 2 de la tarde. Y si no, nos encontraremos el próximo martes acá en el Dial de 104.7 de la Indie Rock. Gracias Diego por operarnos como cada martes. Un abrazo a todos. Nuestra carrera nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.